El error nos hace poderosas y sabias. Las Feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa perante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 97 y somos Las Feuchas. Ya sé que este fin de semana, uy, bueno, ni este fin de semana, esta semana ha sido como un fin de semana pequeño, porque realmente mi madre ahora me decía que con esto de que el martes ha sido fiesta, que realmente ni se ha enterado de esta semana. O sea que, bueno, pues estamos aquí un viernes más, en la 97, y somos las feuchas. Hola. Hola, ¿qué tal? Uy... No me ha dejado hablar, ¿eh? <risa> es cierto, se nos ha pasado la semana rápidamente sí. Tenemos víctima, tenemos... Bueno, además llena de sorpresas nos ha venido Y va a contarnos cosas que, bueno Que por lo menos nos van a sorprender Y bueno, ¿qué más? Pues eh, que Temis viene un poquito tarde Pero después la podréis escuchar también Que estará también con nosotras dentro de un ratito ...estamos en las tres encantadas... ...desde luego... ...la semana pasada la echamos de menos... ...bueno pues empezamos con la agenda... ...a ver... Voy a empezar, eh, ya sabéis, la agenda es free, eh, free es lo que nos interesa Voy a hacer una cosita eh, luego que es solidaria y que es así va a costar Pero en principio empiezo por Ocharcuaga Porque chicas, las chicas de Ocharcuaga, y hoy nuestra víctima ¡Somos es poderosas! De, es de allí, es que están que lo tiran, ¿eh? Empiezan ya mañana, mañana eh, sábado, que día 12 de diciembre eh, en el centro municipal de Ochoarcoaga hay eh, teatro se llama No me hables de Felipe V y está la novena compañía o sea, es a las seis y media o sea, no se puede pedir más a las seis y media ustedes van a Ochoarcoaga y tienen teatro un teatro que además es de calidad o sea, no, no cualquier cosa el domingo ...para empezar el domingo... ...pues ir a los coros... ...que se puede decir de un domingo... ...bueno pues a las doce y cuarenta ...es decir a la una menos cuarto de la, de la mañana... Eh, ...está en la parroquia San Gabriel... Eh, ...un concierto coral... ...el coro se llama Vagavilcha... ...entonces pues allí allí van... ...ustedes y a, la, a escuchar los trinos... ...estos maravillosos de los coros... qué más se puede decir... ...ya pasamos al lunes... ...el lunes catorce... Seguimos con O Charcuaga. es que yo, lo, qué fijación me entra hoy con O Charcoaga ¿Por qué será? Pues seguimos los coros, hay un coro de mayores, que creo que los progenitores de la que está aquí presente De la chula, ¿Eh? de yo, la... yo mismamente, sí, va mi madre, por lo menos sí que está en, en los coros eh, Lo hacen fantásticamente bien, son personas muy mayores y la verdad que todas las semanas Ensayando ahí dos días a la semana, no faltan Eh, bueno, son geniales pues miren, a las 7 y media el lunes 14 eh, eh, van otra vez al centro municipal de Ucharcoaga y les escuchan allí van a estar todos cantando que suelen cantar habaneras eh, de todo lo que les pongan de ponga. todo, sí, de sí. todo le, le dan a todo bueno, pues allí están eh, ¿qué más se puede decir? pues eh, ah, bueno, a mí me gusta mucho la magia ...y el martes yo... ...me voy a la... ...a la biblioteca de Irala... ...y nada... ...y allí va a haber magia... ...está... ...Imanol... Eh, y, ...y tu... ...y tu niño... ...entonces... Eh, ...va a hacer un, un... ...una presentación de magia... ...no hay cosa más... ...bonita... Que una buena hora con magos y magas haciéndote juegos con las cartas con los, ¿cómo se llaman estas cosas? con los lazos con, bueno, a mí, a mí me parece siempre me quedo prendada prendada y bueno, para terminar eh, ah, bueno para terminar, cine kurdo Ya sabemos que en estos momentos el pueblo kurdo está en unas situaciones, bueno, lleva lleva décadas en realidad, el pueblo kurdo en unas situaciones terriblemente difíciles y eh, se están haciendo actos solidarios con, con este pueblo. En el centro municipal de Santuchu, el, el miércoles y el jueves, va a haber cine kurdo. Eh, es a las 7 de la tarde. ...y en el primero se llama... Eh, ...My Sweet Piper ...y en el segundo... ...Sólo los muertos vuelven a casa... Eh, en ambos en, en el primero es un es un largometraje y en el segundo es un documental entonces para que veamos curiosamente eh, a veces se piensa que en otros lugares el cine no se puede dar que es un medio bastante complejo y caro pues mira allí se hace se hace cine y se hace y se hacen documentales entonces ya saben eh, en, en santuchu eh, ciclo de cine curdo ¡ah! Y ya me olvidaba, me olvidaba por completo A ver, un cuscús solidario Resulta que eh, ha habido inundaciones en los campos de refugiados eh, saharauis ¿Tú los conoces, chula? Sí, sí, sí Bueno, pues ha habido inundaciones, entonces se está intentando recoger dinero Va a haber un cuscús solidario este domingo 13 de diciembre El, el lugar es eh, en Erdicoeche entre planta está en Sarrico está enfrente del metro o sea no hay no, lugar Erdico Etche número 5 entre planta Sarrico enfrente del metro se compone de cuscús con carne y verduras o vegetariano Y luego dátiles y queso de postre o oh, qué rico es sí, sí. lo que estaba pensando yo que fíjate que nunca llueve y resulta que tiene inundaciones claro es que es un eso, eh, a mí eso. a mí yo cuando estuve también en, en donde me, en donde nos estuvieron explicando esos fenómenos en no en, no era en marruecos eh, en túnez en túnez bueno pues en túnez también cada diez años en este caso es eh, lo que nos explicaron yo me acuerdo de túnez cada diez años debe haber unas unas unas unas lluvias torrenciales y hacen, eh, producen inundaciones o sea porque el, el, el, la tierra no está acostumbrada a, a no, absorber a esto se armado. queda se queda hace como el caso es que se inunda y pueden y pueden ser graves ¿eh? o sea no no y bueno y para la gente claro en, en ese en esos periodos secos pues pues la vida más o menos dura pero ahí está pero claro ya con lluvias y con eh, la lluvia además el agua deshace todo, o sea, si es fuerte y si es torrencial, sí, sí. Eh, se pierde va a haber también un recital de poesía en este Cuscus Solidario de Fátima eh, Galia y bueno, pueden apuntarse antes del sábado voy a dar dos teléfonos uno es el de Fátima y es el 664 583476 y el otro es de Trini 690-04-436 02 Entonces, bueno, pues ya saben, Cuscús Solidario, este domingo, día 13. Eh, cuando es de los teléfonos, ¿significa que hay que apuntarse primero? Más bien, eh, hombre, si se llega y no se apunta apuntado, seguro que hay algo. Pero vamos, en principio, para saber y para hacer las cantidades siempre es importante. Por lo menos, aproximadamente, hacerlo. Vale, pues nada, que seamos solidarios con... Con el Sáhara, con los kurdos y con todos los pueblos y todas las mujeres que sufren Bueno, pues eh, para meditar sobre el tema vamos a escuchar a Ela Fridiera ¡Ay, qué bien! Sí. ¿A quién? A Ela Fridiera <risa> <risa> <risa> el ¡Summer time. ¡Ah, summer ah, Bueno, bueno, <risa> totalmente que Además verdad. en estos días viene lo mejor, esa calidez the cotton. spread your wings and you take to the sky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 easy. What makes it easy? You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. and you perspire? What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, um think I'll go down, let's let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in Mr. Kelly's and you taste a while, yes daddy you drink a while, and you drink. What do you get? The check. You don't mind it cause it's summertime, Your living's easy. <laughs> What do you care? Your daddy's rich. You got a good-looking mother. Imagine everybody with a good-looking mother and a rich daddy. Ho -ho. Summertime. That's what the song says. Living easy. Eta! Ah, Eta! Hola! Que bien! Hola. Ya ha llegado! Pues sí, ya estoy aquí. <risa> Buenas no tardes. Pero yo no sé la entrevistada, o sea, que vamos a no sé cuándo vais. Pero tenéis una fecha aquí eh, vamos, eso sí, eso que vamos que tengo hecho menos. Bueno, por fin estamos las tres aquí, menos mal. Pues sí. Venga, entonces llega llega nuestra víctima de hoy, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? Eh, hola, me llamo Itziar y bueno, soy de Charcuaga, igual que aquí mi compañera. ¡Ah, <risa> de, de Charcuaga! O sea, que ese era el secreto, bien guardado, <risa> ¿no? Totalmente. Que eres de Charcuaga. ¿Has visto las cosas que se hacen en Ocharcuaga? Eso, ya, eso, ya lo he visto. Hay mujeres bonitas. Ya lo he <risa> visto, <risa> ya lo he visto. Y nos viene a hablar, bueno, primero cuéntanos un poco... Exactamente. No, no, pregunta, pregúntate, claro. te dejamos, te dejamos hoy que preguntes. Sí, ella es psicóloga. Sí. Eh, ¿Estudiaste? O la semana pasada estuvimos, bueno, hicimos un recordatorio a una psiquiatra, Sabine Spilberg. Que, que nadie la conoce o sea, <risa> yo por lo estuviera... menos no, lo siento sí, sí. pero es de la escuela psicoanalítica <risa> y es una sí. rama especial es una mujer que además ni siquiera casi dentro de su especialidad la conocen es bastante desconocida, aunque ahora ya ha salido a, un poco a la luz porque okay. se han encontrado unas cartas, se han hecho un, un libro, curiosas. han hecho películas bueno, hay una serie de, de El elementos que la dan ahí. que la dan ya a conocer pero sí uh -huh. es, es eh, yo lo que quería saber es cómo de qué la conoces a ella Pues nos conocemos del de Teatro de Aullidos. Exactamente, en Ocharcuaga se ha estado haciendo, bueno, todavía se está haciendo teatro comunitario con la idea de cambiar la imagen que se tiene de, del barrio de charcuaga que hasta ahora todavía sigue siendo un poco negativa. Y, y bueno, pues para ofrecer un espectáculo bonito sobre la historia de nuestro barrio y que la gente lo disfrute y que y que vea pues eso que, que no solamente es esa, esa parte negativa que se ha visto hasta ahora, ¿no? ¿Por qué llegaste a hacer el teatro por en cuanto te enteraste este gusto la idea o eres parte de, de, de las personas que, que empezaron un poco a hacerlo? ¿Cómo fue la tu introdu, tu, tu introducción a, al grupo de teatro? Yo, yo también soy una persona de, de, de engaño fácil, Ajá. <risa> que también es la razón por la que estoy aquí, ¿no? <risa> Entonces la idea es que sí que había visto algunos carteles por el barrio, pero bueno, tenía eh, un conocido dentro dentro de este teatro y me dijo, oye, pues mira, casualmente yo estoy en este, en este teatro, a ver si te animas, y dije, pff, pff, a las 8, bueno, venga, vale. <risa> Y, y así empezó, y de hecho hasta el día de hoy resulta que es mi pareja. ¡No jodas! <risa> sí, sí, sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Ha pues, <risa> dado pues ah, no, muchísimo de sí, sí el teatro, vamos. Sí, sí que es verdad que, que llevamos ya un, un par de añitos que, que ya no, no estamos eh, en este teatro. pero ah, ¿Te bueno, has salido del teatro? Sí, ya no estoy en el teatro. Ah, ¿Y eso por qué? Bueno... Otras cosas, ¿no? Por otras cosas Por otras cosas, ¿Ya? Por otras cosas. De maneras, por Pero ejemplo. no ha sido por, por problemas internos en, en el grupo, sí? No, en el grupo no ah, la vale, gente, vale, La gente es maravillosa Te lo has pasado bien, ¿no? Muy bien Obviamente que lo hemos disfrutado ya, ya. muchísimo Y la idea original desde el principio ha sido muy bonita Y creo que nos ha ilusionado a todos Por otros problemas, pues mm. lo, lo he dejado, mm. pero... Pero se sigue apoyando, claro. Yeah. Pero bueno, nosotros te hemos invitado a que nos visites porque teníamos mucha ilusión que nos hablaras también sobre sobre lo que estás haciendo, ¿no? Tú has estudiado psicología, sí. ¿cómo te dio por estudiar psicología? Sí bueno eh, mi madre es de las personas que siempre dicen que yo soy una psicóloga frustrada o sea <ríe> por ella claro ella, ah, ella vale una, vale porque porque creo que es una persona que, que empatiza muchísimo que, que es capaz de ponerse en el lugar de los demás mucho y yo creo que también eso me ha servido también de modelo y bueno y aparte que, que no sé el tema de las vivencias humanas siempre me ha atraído, ¿no? en eh, Entonces, pues dije, ¿por qué no? Me, me gustaría entender más a las personas y, y trabajar con personas, que siempre es lo que me ha gustado. ¿Te resultó fácil la, la carrera ¿O, o te gustó alguna parte de ella más que otra? Eh, digamos que ese fue eh, mi, mi motivación inicial y después, una vez que ya estuve dentro, conocí otras otras áreas, así como me hablabais antes de, de una chica que era psicoanalista, psicanalista, perdón. Sí. Eh, yo ahí descubrí pues a Oliver Sacks, por ejemplo, eh, no sé si os sonará, sí, a mí es sí. es un autor que es que, un antropólogo no, que ha trabajado neurólogo. Ah, pero ah, creía que era antropólogo y neurólogo, que había trabajado con temas de la mente, del cerebro, en el eh, sentido de, el de Como es el pequeño. No suelen, ah, vale. Pero pues es, yo yo lo he puesto, yo lo he puesto. Ah, igual, que, igual sí, ¿eh? No, no, que yo lo he puesto, que seguro El caso es que, bueno... Pues que trabaja sobre el elementos de personas que tienen perturbaciones en ciertas partes del cerebro y que eso les produce unos comportamientos complejos, ¿no? Eh, bueno, hay que entender que <risa> es muy difícil de explicar. Entonces, eh, bueno, es una explicación alta y que me ha gustado un montón. Pero <risa> digamos que, que sí, es un poquito así, ¿no? Es una persona que... que que intenta entender el cerebro pero intenta entender el cerebro no cómo funciona solo el cerebro sino cómo funciona el cerebro observando eh, esos síntomas que expresamos ¿no? pues por ejemplo el eh, eh, Eh, una persona mm, que, que tiene demencia, ¿no? que ahora mismo pues trabajo más con personas con demencia eh, eh, efectivamente tiene unos daños, tiene unos déficits dentro de, de su cerebro, tiene unas áreas que están dañándose poco a poco eh, pero esto no lo podemos eh, tocar, eh, a no ser que eh, pase un tiempo y que haya un análisis mucho más exhaustivo, entonces eh, eh, tenemos que eh, mirar a partir de la observación ¿no? de ver cómo, cómo funciona a esa esa persona en su, en su ambiente en su entorno en su trabajo y su familia etcétera eh, y a partir de esa observación pues eh, deducir a ver qué, qué tipo de daño tiene y de esta manera pues eh, poder trabajar eh, estas áreas estas estos síntomas digamos que pueden estar dañados para que eh, eso, esa enfermedad pues tenga un Eh, se retarde un poco más, digamos que los síntomas aparezcan más tarde o que si han aparecido que eh, no sea sé hasta más adelante que empiecen a ser más graves, no sé si me estoy explicando Casi casi, sí, sí. estás en el borde pero casi casi, o sea yo te estoy siguiendo y digo sí, no. o sea, sí sí, te estás explicando pero casi casi Vale eh la cosa está en que eh, eh, la neuropsicología que es la el área que, que a mí me, me, me ha interesado ¿no? que es el, el la que, que estoy estudiando y la que intento prepararme en ¿no? la actualidad pues eh, esta área lo que, lo que dice es que eh, nuestro cerebro es lábil, ...es decir, que, que se puede manipular de alguna manera... Eh, ...de tal manera que si... ...bueno, como decías, ¿no?... ...que si hay un área perturbada... ...yo digo que hay un área dañada... <risa> eh, que, que, ...que es lo mismo, ¿no?... ...que <risa> eh, ...si hay un área que está que está dañada... ...porque porque hay una enfermedad... ...o porque ha habido un, un accidente de tráfico, por ejemplo... ...o porque ha habido un, un ictus... Un, un, ...un infarto cerebral o lo que sea, ¿no?... ...si hay áreas que están dañadas... Eh, se basa en que si sí, eh, hay otras áreas que sí están conservadas de este cerebro, pueden asumir eh, eh, lo que estaban haciendo esas áreas que están dañadas, ¿no? a base de entrenamiento y entrenamiento. O en el caso de las demencias, a base de entrenamiento y entrenamiento, se puede ralentizar eh, estos síntomas y que no vayan a más o que... Sí, teniendo en cuenta de que si, si la demencia, por ejemplo, por ejemplo, puede ser de tipo Alzheimer, ya sabemos que va a ir a más sí o sí, ¿no? pero que eh, tarden más en, en aparecer. Sí. Esto es lo que me, lo estabas comentando lo podemos hilar por lo que eh, querías eh, comentar antes sobre la plasticidad no cognitiva, es un poco eso... Sí, también eh, claro si sí, lo que lo que estaba comentando que la neuropsicología se basa en la plasticidad cognitiva efectivamente entonces eh, eh, bueno pues eh, yo ahora mismo eh, estoy pues Eh, teniendo eh, algunos grupitos de, de personas que están jubiladas recientemente y que pues se animan a hacer estos entrenamientos a pesar de no tener ningún tipo de, de déficit ningún tipo de demencia ningún tipo de enfermedad no que son personas eh, que están muy sanas pero les apetece ejercitar un poquito la cabeza ¿no? para eh, pues Eh, que, que eh, pues, Los deterioros posibles Que puedan venir de la edad Que al final también tenemos que asumir Que nos vamos haciendo mayores no sé, ¿eh? Y que, que vamos perdiendo cositas No solamente la vista y el oído Sino también igual la capacidad de atención O la, la memoria a corto plazo O lo que sea Entonces si, si la, la entrenamos bien Si hacemos eh, ejercicio mental Además del ejercicio físico Que es muy importante Pues bueno, pues seremos mucho más sanas ¿no? eh, y, pero, y eso Yo quería eso preguntar lo... otra cosa. Y, y yo lo quería empezar con principio también. <risa> Primero, eh, eso de eh, qué es lo que estás trabajando tú ahora. Sí. Exacto. Tú trabajas, o sea, tienes una consulta tú o A ver, eh ¿Qué? eh bueno, eh, ¿Te has hecho una empresa y <risa> Sí, no, sí claro, ha empezado es que empezado hace un añito. Sí, sí, no, sí, efectivamente, sí, sí. a veces un añito hemos empezado, o sea, que somos bueno, son una, unas emprendedoras como dicen ahora no y, y bueno pues pues poco a poco pues em, estamos empezando a entrar, entonces qué ocurre eh, que yo voy un poquito por esta área de, de la neuropsicología y mi compañera que se llama durne Bárbara que decirlo, hola Edurne ¿sí hola Edurne <ríe> hola. Eh, bueno pues eh, ella eh, es psicóloga y va más por la rama clínica, entonces sí que tenemos un, un despachito tenemos un, un ah, gabinete bien. en el que bueno pues eh, también estamos preparadas para, para realizar atención más psicológica, más clínica pero sí que es verdad que en estos momentos pues estamos un poco moviéndonos y, y yendo allá donde donde podemos ejercer o hacer falta o... ¿no? ¿Y quién lo suele llamar? ¿Puede ser algún tipo de asociación, ayuntamiento, particulares? Pues como digo, como acabamos de empezar en este momento estamos en en, en dos grupos ...pero porque han funcionado en una misma en una misma asociación una asociación de jubilados que está en areta areta que es un barrio de yodio Así que empezamos con un día haciendo unos juegos y, y bueno, pues parece que se lo pasaron muy bien y hay como dos grupos de unas 12 personas o bueno, así, cada uno. Muy bonito. Sí, sí. Es un grupo bueno. Oye, si yo lo, de todas formas te quería preguntar un poco, eh, que, por supuesto que hablas del trabajo, pero después de, de terminar eh, Psicología, ¿te costó encontrar el primer trabajo o fue fácil? ¿Y en qué consistió? Realmente, si te soy sincera, eh, eh, toda mi experiencia laboral ha sido gracias a las eh, prácticas dentro de, de la universidad y de, y de y del máster de neuropsicología que, que luego realicé. Bueno, de neuropsicología era de, de salud mental y terapias psicológicas de Deusto, pero bueno, la, la, la especialidad era esa. no Entonces, a raíz de ahí estuve unos... Eh, vamos a decir unos nueve meses que creo que fueron de prácticas y luego otros siete estuve con la universidad antes en, en con trastorno mental grave entonces en las prácticas del máster como digo estos nueve meses estuve de prácticas con daño cerebral adquirido en, en un hospital eh, pues con personas que había, acababan de tener o, o un accidente cerebrovascular como puede ser un aneurisma o un, un infarto o personas con pues, un accidente de tráfico que, que estaban en una situación más aguda. Eh, eh, luego también el eh, tema de, de, de rehabilitación con personas que ya habían pasado esos primeros meses y que estaban recuperándose y luego ya estuve en demencias donde tuve la oportunidad de trabajar con ellos unos seis meses y, y bueno y la verdad es que pues hasta ahora eh, después de aquello empezamos con la empresa y pues gracias a la empresa estamos con nuestros grupitos se llama IDEP, IDEP que IDEP. es IDEP D, E, B, porque mi nombre es Ichiar, Domingo y mi compañera es E, Durne okay. así oh, de originales oh, que oh, somos sí, sí, sí. así nos amastamos sí. sí. así que eso eh, entonces bueno y gracias a ello pues también eh, eh, sí que eh, me están llamando ahora mismo para hacer formaciones y hago cursos pues para personas que son o sea, asociadas a domicilio o, o asociadas dentro de la de residencias o personas que se están sacando el, el título de sociosanitario para, para formarse un poquito más y, y todo esto y esas bueno te iba a preguntar si esas terapias también sirve para gente joven o sea no sólo para personas mayores bueno yo creo que por supuesto no uh -huh. al final todo el ejercicio me parece que es fundamental dentro de, de todos no porque si Eh, tenemos que aceptar que, que nuestro progreso pues es de una determinada manera cuanto más entrenemos pues más nos vamos a estar ¿no? eh, tanto cognitivamente o sea tanto mentalmente como físicamente al final se ha demostrado que, que el deporte tiene unos beneficios Vamos, asombrosos, ¿no? Entre y... nosotras, el 3 es maravilloso, ¿verdad? Ah, tú haces algo de deporte. Ya casi locos. Yo quería preguntar, también, Bueno, eso es estupendo. Estupendo, <risa> claro que sí. Es Ejercicio mental. Para, demencia, <risa> y, para las personas con un poco de demencia. <risa> bueno, eh, casi, es casi, me a, casi me aniquilan cuando intenté enseñarles a hacer un sudoku porque <risa> por mujer dijeron, "Bueno, bueno, bueno." Ya, pero Bueno, por ejemplo, los, yo sí quería preguntarte, no sé si entra dentro de la neuropsicología, tú dices que has tratado con gente, eh, bueno, con demencias o con tipo de gente con enfermedades, eh, bueno, pues que han tenido un ictus o aneurismas sí. o cosas de esas, pero te he entendido que tra has trabajado también con gente con enfermedades mentales. Eh, sí, bueno, eh, cuando cuando terminé la, la carrera, sí. eh, eh, no tenía, digamos, eh, la oportunidad de hacer prácticas Dentro de esta área de la neuropsicología, entonces, bueno, pues me, me, me gustó la idea también de trabajar en otros ámbitos, como fue también dentro, dentro de los trastornos mentales y ahí no hice rehabilitación eh, cognitiva como como estaba comentando, sino que fue eh más dentro de, que, sí. de dentro, cómo se trata, porque no es lo mismo una enfermedad mental que un, una persona que tiene un trastorno por por un aneurisma o Bueno, la verdad es que el, el sitio, el lugar donde Psicológicamente, estuve... Psicológicamente, eh, sí, eh, no, ¿eh? en el lugar donde estuve realizando las prácticas con, con trastorno mental grave, eh, mi labor realmente era más bien de escucha. Entonces, yo no hacía terapia ahí, porque al final eh, estamos hablando de hace, no 10 años, pero pero casi, ¿no? Eh, no Igual igual me estoy flipando un poco, perdón. <risa> pero sí, hace unos añitos ya y, y entonces, eh, claro, yo eh, no, no tenía la capacidad de hacer eh, una terapia psicológica, lo que realizaba era más bien eso, la, la escucha, ¿no? Porque al final hay que, hay que entender que una persona que tiene un trastorno mental grave Eh, eh, no siempre se ha entendido dentro de la sociedad, ¿no? Por eso y digo, que yo creo que es una de las peores que siempre asusta un poco tiene un trastorno mental Claro, y, y es una pena, ¿no? porque los medios también hacen un poquito bueno, digamos que tienen un poquito de culpa ¿no? eso, bueno, sí. porque de, todo, de toda la historia de, de nuestra civilización siempre ha sido una Loco. enfermedad muy poco Loco, entendida sí. de hecho, pues la edad media se, se entendía como... Como, bueno posesiones del diablo incluso ¿no? sí, sí. entonces eh, pues se tendía a evitar y, y incluso pues a, a juzgar pues con, con mucha negatividad ¿no? y bueno pues hoy en día se está empezando a normalizar y a entender más estas enfermedades pero aún así dentro de la sociedad pues sigue costando entenderlas entonces eh, la gente se siente muy sola efectivamente O sea, a pesar de tener una terapia, a pesar de, de, de, que, de que gracias a eh, la, la, la medicina ha encontrado también maneras de, de que esas personas puedan tener una vida normal, a pesar de, de ello, eh, ellos mismos se sienten también, eh, pues digamos, rechazados. O, eh, un Yo poco creo que la ¿no? psicología igual sí jugaría un papel importante. No sé si lo hacen en hospitales o en centros dedicados, pues no sé cómo decirte, pues por ejemplo Zamudio, hospitales de estos que son exclusivamente para personas con trastornos mentales. No, por supuesto ¿Eh? que hay un papel no sé de si psicólogo, un... lo que sí que es verdad que dentro de si la se salud potencia mental demasiado, eso como para que puedan desarrollar una vida en vez de Sí. Sí que es verdad que, bueno, yo desde aquí pido que, por favor, dentro de la salud mental pública empiecen a, a, pues, a tener más plazas para, para los psicólogos, porque sí que hay psicólogos, eh, pero mira, eh, eh, ahora dentro de, de unos dos meses, en febrero, eh, están los exámenes de la de oposiciones, que son los PIRES, ¿no? De, eh, así como en medicina son los MIR, en psicología son los PIR, ¿no? Y en todo el estado hay creo que unas 120, pues, 130 plazas o, bueno, no estoy muy segura, pero por ahí ronda la historia, ¿no? Sí. Eh, tú date cuenta de que en mi clase ya había 130 personas sí. un claro. poquito menos. Así que eh, 130 130 plazas para no está está es, valorada, ¿no? No La es psicología eh, a nivel Sí, en público. otros países hay más psicólogos por cada por cada persona, ¿no? eh, digamos mejor dicho, hay eh sí igual, es que no sé ahora mismo las cifras en ¿no? Sí, sí, no, no, no, no pasa más, eh, sí, no, digamos, sí, no, no, no, importa. No, eso que me da la sensación que igual en no sé en otros países, pero que en tu aquí No se trata la psicología, o sea, dentro de la salud pública no está excesivamente introducida. No, ¿eh? totalmente de acuerdo. cualquier otra especialidad de la medicina, vamos. Imaginaos que ahora mismo, pues Dios no lo quiera, no sé si o con Dios o que... Es que no tengo no, que decir si ves... en cada ambulatorio por ejemplo, sí. hay un psicólogo que debería haber. Y, bueno. y seguramente lo hay, lo que ocurre sí. es que las listas son muy largas es la historia Ahora y ahora vamos a pasar un poquito a la canción Pues sí, que yo creo que puede ser una estimulación también cognitiva importante, ¿no? Me imagino, y auditiva ¿no? Y aud <risa> aud Estoy auditiva, muy emocional pues, Segurísimo no Y en esta ocasión, además es que he elegido mujeres que han llegado a, a mayores, ¿no? Como ah. la era fría y también en este caso es Avetta Frankin, el Rolling in the dip Pues nada, vamos a disfrutarlo, porque además es una canción súper... What it? There's a fire burning in my heart Reaching the favorite pitch and it's bringing me out of the dark Finally I can is in this somos las fechachas en la 97.0 las fichas para usted y para siempre <risa> <risa> bueno es que estoy muy contenta ya y, y, y muy, da, muy dadivosa yo quería preguntarte eh, para eh, ya como última pregunta porque luego nos vas a sacar otra faceta de tu de tu productiva vida íntima eh, ¿qué, qué cosas que resaltarías o qué juegos o qué eh, haces con los con las personas con las que estás trabajando para um, no sé, darles Inmolables, mejor o... darles mejor calidad de vida, o que se sientan mejor o más seguros o más o más importantes en su vida. Bueno, sobre todo, sobre todo para mí lo más importante efectivamente es que sea motivante, que sea mm, importante para las personas. Porque si algo me motiva y algo me importa, entonces lo voy a seguir queriendo hacer, ¿no? Y si encima tiene sentido lo que hago, sentido en el sentido también de que sirve como, como terapia para ejercitar mi, mi cabeza... Pues, jo, estoy haciendo un, un trabajo estupendo, ¿no? ¿Qué es lo que suelo hacer con ellas? Bueno, pues como digo, en este momento estoy con, con un grupito que, que no tiene ningún tipo ningún tipo de deterioro. Entonces, pues hago juegos y, y las hago reír. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Las, las doy unas fichitas, por ejemplo, con, con dibujitos Y eh, a raíz de esos dibujos tienen que inventarse una historia, ¿no? Entonces eh, se van siguiendo la historia en función de, de, de una cadena, ¿no? Y, y, y bueno, pues termina siendo... Pues... en su propia historia su piñetera pues, bola, bueno, Pues bueno, pues muy muy graciosa y que parece una tontería, ¿no? El, el inventarse... Una, una historia, pero, pero mira, qué, qué curioso que de esta manera estimulamos las áreas de, de planificación, estamos estimulando eh, las áreas de, de la lógica, ¿no? porque le tenemos que dar un sentido a eso que, que estamos uh -huh. viendo, estimulamos el lenguaje y, y también los vínculos afectivos ¿no? con las personas claro. que me rodean. Y la imaginación, yo cuando he hecho ese ejercicio me parece... Además me he sorprendido porque yo siempre pienso que soy muy corta y que nunca va a que, que, que escribir, no. A, a, a esos niveles, a niveles de que alguien empiece una frase y que tengas tú que ponerle otra que pegue con la... Y a mí me ha parecido muy imaginativo, muy sorprendente. Oye, chier, por último, ¿hay más mujeres o hombres en tus grupos? Bueno, por lástima... Solamente tengo en estos dos grupos Mujeres Ni no, ¿no un hombre ni uno. Mejor, ni uno. Empezaron Qué tres barbaridad. hombres Empezaron tres hombres Y tuvieron el valor de decirme Que es se iban churrada. porque estaban solos ¿Solos? <risa> <risa> que fuerte No se me hubiese ocurrido Porque estaban solos claro, es que Solamente estoy yo, de hombres Ya claro. bueno no claro. Por una vez La discriminación <risa> ha ido para el otro lado No <risa> Bueno, pero bueno, mi modo Sería mucho más bonito si hubiera Total, total, total, total ¿no? Pero total, bueno, a ellos se lo pierdo, nos pasamos claro. estupendamente Ya, ya, Así ya, sí. total Oye, bueno, ahora queríamos un poco hablar de otra faceta tuya que es la poesía eh, Sí <risas> ¿Desde cuándo eres y escribes poemas? Bueno, yo escribo poemas desde que tengo uso de razón. Al final, eh, bueno, no considero que, que sea, bueno, una gran escritora, una gran poetisa, pero sí que me gusta y que, bueno, pues llevo tres años participando, pues ahora que hablábamos de Charcuaga, ¿no? Llevo tres años participando en, en unas eh, unos recitales que, que se realizan en mi barrio, eh, pues sobre estas, sobre estas fechas. Eh, el día 29 va a ser el próximo, el 29 de diciembre, vamos a, a recitar... Unos cuantos poemas de, de, bueno, de las personas de mi barrio. Ahí estaremos y y ahí Total, ahí llegamos, ya. ahí llegamos Sí, sí, te, te, te, claro. de veras nos, Y nos vas a recitar ahora uno, ¿no? Bueno, pues. O un par, o tres Bueno, bueno <risa> por, por, por si acaso no podemos es que estar no pues, ¿Qué haces? Eh, social, poesía social, romántica ¿Qué tipo de todo un poco? Eh, bueno, eh, yo debo admitir que no tengo una formación sobre sobre escritura y sobre poemas mm -hmm. y Mejor. mis lecturas de no estás poemas son ¿eh? que no estás contaminada. <ríe> Soy, bueno, un poco pues eso, no sé cómo decir, pues, eh novata por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sí que escribo mucho, pero no tengo esa formación. Entonces, ¿cuál es eh Eh, digamos, mis modelos o eh, Por ejemplo, me gusta mucho Miguel, Miguel Hernández Y mm. me gusta mucho la música de, de, de Enrique Urquijo No sé si sabéis ¿No? Ah, sí, el, de, sí, de sí, los sí, sí, sí, hombre, sí, hombre. <ríe> Bueno, el caso es que me gusta la poesía En la que se, se transmiten sentimientos ¿no? Sobre ¿Te gustaba Antonio Vega? Bueno. Eh, Antonio Vega me gusta mucho también Bueno, pues entonces <ríe> vale, venga, danos, danos un antes, ejemplo Antes, porque nos va a quedar poco tiempo Recítanos bueno. algo tuyo Eh, ¿Cortito o...? La que quieras, la que quieras te, quiero, te dejamos a tu propio Eso gusto es. Bueno, a ver qué os parece esta A ver Miradme Aquí Arriba Me he construido todo un muro para vosotros Me he arreglado el pelo Me he rizado las pestañas Y me he calzado zapatos de tacón Con este vestido que me encanta Miradme He odiado tantas veces lo que soy que he aprendido a vestir sonrisas para ocultarme. Pero necesito que apreciéis la máscara que me tapa. Necesito que tú ames la risa que silencia mis lágrimas. Necesito que abraces la mentira en la que me he convertido. Que me hagas sentir que estarás siempre conmigo mientras yo me muero de miedo por si algún día descubres que yo no soy lo que habías querido. Miradme. Sigo escondiéndome bajo las sábanas para sentir que nada malo puede alcanzarme. Y si nos gustan mis rimas, tengo versos libres y dobles sentidos. Muy sentidos, sentados, sintiendo, sin tiempo, que pierden el sentido. Sin ti, en mi vida he jugado tantas veces a ser especial, a ser distinta, que ahora estoy tan perdida. Buscando quién cojones soy porque no sé en qué coño estaba pensando yo para acabar olvidándome en cualquier rincón. Miradme, miradme, maldita sea, que estoy cansada de este carnaval de vidas, de no saber si lo que ves es la máscara de pestañas o si es a mí a quien miras. Que estoy harta de querer caeros bien si os importa una puta mierda lo que os diga. Así que mirad, aquí tenéis el miedo que me domina. Aquí tenéis mis sueños infantiles por llegar tan alto como mi imaginación me permitía. Aquí tenéis mis pesadillas, mis monstruos del pasado que desayunan conmigo cada día en la cocina. Que no dejo de caer, y caer, y caer, y caer, y caigo. Y me encuentro tantas veces en el suelo, mirando a vosotros desde abajo... Y entonces todos sois gigantes capaces de aplastarme sin esfuerzo, miradme. Sé que al fin y al cabo yo no soy tan diferente a vosotros y seguiré luchando por seguir levantándome, por construir sonrisas que adornen mi muro, arreglar mi pelo, planchar mi vestido, por sentirme especial solo entre tus brazos y lo demás, y lo demás, y lo demás me importa una puta mierda. Muy bien, muy bonito Ole, ole, ole Muy bonito Gracias. Me ha gustado muchísimo, eh sí. Te lo he oído Además me ha parecido Autobiográfico no, no ¿Cómo? Es autobiográfico Yo creo que siempre hay algo de siempre, sí, sí, y yo creo lo que es totalmente totalmente, y totalmente fuera, ¿no? vamos y Oye, me ha gustado muchísimo me lo, lo he no, sentido y me ha parecido sí. que es muy curioso porque a veces la, las personas que escriben poemas no saben recitarlos o, o por lo menos lo recitan de una forma mucho más simple o, o recta y a mí me ha gustado como, como la emoción que sí, le, le transmitías como lo leías me ha gustado me ha, gracias, me ha llegado arroja mismo y ya lo sé por eso venga más más, <risa> mira, más <todavía risa> ha sido el Estupendísimo. Sí. bueno estupendísimo sí. vamos a hacerle el test o ah, le hacemos, hacemos el, el test? test entonces te tenemos pues la oye, última nada. sorpresa a... eso es un placer que hayas estado con nosotras, ¿Nosotras? madre mía, ¿Eh? esto no me lo espero, un test sí, sí, <risa> sí. claro, tú eres psicóloga ¿no? de vez en bueno, cuando por eso, haces preguntas por eso. Pues ahora les toca a nosotras las y ¿Qué ha nada ah. Pues y aquí eso, va el... que esperemos, oye, otro día sí. ya hemos conocido casi tu faceta de psicóloga sí. ¿eh? de empresaria De empresaria, de, de gabinete psicológico, y pues otro día vienes poeta. como poeta A mí me ha gustado mucho porque eh, otras veces que hemos tenido aquí poetisas uh -huh. ¿eh? Y que, bueno, pues que ya publican y que han ganado algún premio y esas historias La tuya me ha resultado muy sencilla ¿Eh? y a mí la poesía siempre me ha parecido algo dificilísimo, entonces me ha parecido una poesía muy sencilla, muy normal, muy fácil de entender y de, de sentir sí, ¿Eh? y emocionante que... pues o sea, no, pues yo me emoción. he sentido emocionada Le, eh, sí, te seguía el proceso sí. Ah, bueno, me parece totalmente autobiográfica, lo siento, pero vamos yo... Yo, yo creo sí. que al final es algo autobiográfico y que, que toca a mucha gente, que ¿no? Que lo, y lo pensabas... Mi, mi idea también era eso, ¿no? Que, que esos sentimientos que aparecen y que parecen que solamente los sentimos sí, nosotros, claro. ¿no? Y, y en realidad los sentimos. Si sí, sí, sí, sí, transmiten sí. mucho claro. es porque en otros también... Claro, claro, pues ahora también. mismo, rápidamente, nos vamos al test de las peuchas... Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Pues se nos ha colado el el la, la sintonía del de, del eso, trastoria. pero bueno, bueno, vamos a empezar. Exacto, mm, a el chía, de las lo que es es. contestar rápido, ¿eh? Madre mía. Bueno, tienes las camas sin hacer y pelusas debajo. <risa> No sé si hay pelusas debajo porque es un somier de estos que tiene ah, <risa> cosas, entonces seguramente que sí lo hay. <risa> ¿Has hecho alguna vez un simpa? Sin querer, lo juro. <risa> Va. Si se te aparece a la dina y te concede tres deseos, ¿qué ¿Qué le pedirías? Eh, dinero. Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Comer mucho sin engordar ah, está mal, está mal. Y tener una horita más para dormir todos los días Bueno, qué sencilla Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar Ay, un chalo a Rajoy estaría bien, ¿no? No, solo un Desde luego ¿Cómo es, te cuidas? La juventud Pesa, Qué recatamiento Me, Mire demasiado, mire demasiado ¿Cuál es el sitio más insólito Donde has mantenido una relación sexual? Hostia, ¿esto se puede decir en la radio? Por supuesto pues, Estamos aquí estamos en, estamos pues Desde luego, si Jeżeli, tienes boca, sí Y eso. ganas también Luego te contaremos aquí lo que se ha dicho Lo que hemos dicho, de todo qué vergüenza, nada, no te preocupes que eso bueno, está por las 4, cerca de la estación de Abando, Va. ahí, en la calle, muy bien hecho, bueno define pues oye, esto. luego me vas a decir dónde, ¿eh? por qué parte, porque me da que es muy concurrido no, ese no, sitio, ¿eh? cuando porque... volví de día no, primera... no era una buena idea, chicas que es un no, test, en una palabra, no, qué libro, defínete en una palabra, se ha saltado una? has tenido suerte, así ah, sí, Sí. Uh, vamos a decir creativa me voy a dar puntos a mí misma pues bien, claro, Muy perfectamente o sea, creativa pues evidente, evidente, con todo lo que haces creativa ya eres Pues gracias pues nada Ichiar, que ha sido un placer tenerte con nosotras y bueno pues ha hasta bien, ¿eh? que vuelvas otro tenerte Eso, otro Esperamos momento. tenerte otro ratito más con la poesía vale muchas gracias sí, y con otro o sea nos va a venir además no esta ya es una promesa formal vale. que tenemos con Ichiar no que sí, vas sí. a venir con otra compañera bueno, me gustaría convencer a una chica que conozco que, que está un poco metida también en el tema de la hipocusia y de la sordera entonces ah, pues para pues hacer sí. un poquito de llamamiento las personas que empieza a tener una pérdida de audición mi señora madre que que se asocien que Nadie. no se aíslen que no es tan grave que la gente tenga lo haga que repetir las cosas lo hablamos y... en otro momento y vale. Muy bien. esperamos desde ahora más pronto vamos a poner a celia cruz que también una señora con todas las de la ley Seguro que es de lo más sabroso Voy pa la rumba, la rumba, la rumba Porque me llama, me llama, me llama Y necesito que suene el coro Para que se ponga a vacilar Y te lo digo Bueno, hola. pues bueno, acá estamos en la 97. No tengo ni idea. ¿Vís que okay, vamos a hablar con no sé quién y no sé Con está? la hermana, con la hermana. Aquí las hermanas sirven la para hermana de la para las actividades. Hola. Eh, ¿nos escuchas? Espera, a ver. Hola. Hola. Eh, pues no nos escucha, nos escucha nadie, a... creo. A ver, ah. eh, Monse, hola. ¿Vase que no? Pues Vase que Monse dice que va a quedar para otro rato y eh, sí ah, sí ahora sí no yo no. estoy escuchando hola eh, si sí parece que hay algún problema técnico y hay ruido y no sé hay ruido y no sé muy bien pues nada vamos a seguir con algo de música a ver si arreglamos un poco vale este sigue este sigue poniendo problema. pero no lo mismo que se estaba que sé que estaba eh, eh, un poco eh, no. cruzadillo sí eh, Sí, por lo visto se estaba cruzando con, con tu hermana, con la familia, con todo el mundo y entonces no daba más que vueltas Momento y vueltas. Momento, Momento. Momento Celia Cruz, pero, Cruz pero cruzamos. <risa> entonces, a ver qué podemos poner. ¿Hay algo con la Celia? que puedas eh, poner o cruzada está la Celia. Okay, ah, ¿no? nos pues, pones. Eh, mira cómo nos va así también el día, vamos a poner otra vez areta Frankie pero hoy con Oh happy day. Ah, sí, vos, ver, venga, happy, happy, happy. Estupendo. Estupendo. Hola, bueno, seguimos en la 97, vamos a intentar hablar con la hermana y esperemos con que la arma la chula, de la chula la hermana de la llama Monse, ¿nos escuchas? Ahora, Ahora sí No, Monse no nos escucha eh, Ella me mm, ha dicho que sí, que nos estaba escuchando Pues de ser algún problema Pues no se sabe dónde de, de algún lado, pero vamos Pues sí, algún lado seguro eh, Sí pero La cosa de dónde eh. Ahora yo Hola, se la oigo. a ver Estoy en directo Monse, déjate del directo Y ponte al directo con nosotras Hola Monse Hola Hola. ¿Ahora? Hola, Montse, ¿estás ahí? Yo estoy todo el rato, yo os estoy oyendo todo el rato Vale, vale, vale, pues nada, ahora encantada de saludarte que ahora te oímos perfectamente A todos, ¿me oís? Sí, te todos Todas las feuchas y feuchos que te estemos escuchando eh, Estamos aquí eh, atentos al 100% ¿A qué se debe el motivo de tu entrada en el programa? Pues nada, yo quería daros una recetita para estas navidades ¿Nos has visto cara de cocineras o qué? Yo, sí, sí, yo digo esto. O voz de cocineras más bien Yo cocineras no, yo creo De casilleras, ¿Eh? eso sí De, de comer algo bueno y rico Exactamente, hoy es que he estado comiendo en su casa Tengo que decirlo y por eso le he invitado a que entre Y me ha dicho de una receta Que es que solo pensar en ella Me parecía que era estupendísima Pues a ver Monse, al grano Querías decirnos esa receta o alguna otra ¿Qué te parece? O dejarlo para la semana que viene Porque son casi las nueve, queridas Pues como queráis vosotras Si queréis la semana que viene os la doy si Bueno, comes... avánzanos que receta Es eh, eh, chipirones Rellenitos de changurro Ah, guau wow. wow. oh, bueno. bueno. eh, es, ¿Eso se lo has puesto a tu hermana Para comer hoy? No, no la ha llegado ah. No me han llegado Solo te quiero preguntar eh, ¿Tú crees consideras que es para para navidades Es una buena receta para ponerlo? Una perfecta ¿La pones con la salsa de tinta o sin tinta luego? Con la, con la salsa de la tinta sí. ¿Y es económica o es muy cara? Pues, hombre, puedes... Mmm, ponerla con yo la suelo poner con chipirones frescos es un poquito más caro pero claro hombre no es de lo más económico pero tampoco es muy caro vale y es difícil de hacer o es fácil si si sabes hacer unos chipirones es muy sencillo oye pues mira ya se nos ha sacado el tiempo porque es que esto oye, lo... Monse, yo te voy a proponer una cosa Eh, el, en la semana que viene Cuando hagamos el programa Pues en vez de solo hacernos los chipis Con chan, rellenos de changurro Nos haces a, m, alguna otra receta más ¿eh? Muy bien Imagínate m, Que vienes a cenar Con las feuchas el, Un viernes por la noche Después del programa ¿eh? O que las feuchas que sería más, que sería Vamos a cenar a tu casa Me <risa> apunto ¿Qué, ¿Qué nos pondrías de cena? es más si no te importa como sé que puedes hacerlo puedes hacer un guión de comida pero con palabras también yo que sé momento de comida de amigas el primer plato pues eso el reencuentro de amigas después de no sé cuánto segundo plato sexo tercer plato en descanso en el descanso verdad en el sexo estaba que me estabas hablando del descanso después. Vale. Eh, bueno, os tenemos que dejar ya... Bueno, Manse, que un placer y nos hablamos la semana que viene, ¿vale? La semana que viene eh, estás aquí con nosotras. Venga, preciosa. En las ondas. Agur, agur. Eh, bueno, pues nos despedimos. Eh, sabéis que el, el domingo de... 11 a 12 o de 12 a 1? No, de o, de 7 a 8, de chica, cariño. Desde ah, a que de la cambiamos, pues. ya sabía yo. De las 7 a las 8, o sea que estaremos allí. Vale. Nos podéis oh. volver a escuchar, eh, de 7 a 8, que sabéis que no somos que hay como en el medio. Venga, hago chicas hasta el viernes que viene. Adiós, augur. que lo paséis bien. Oh, happy day.